Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Espero que estés bien y que te hayas preparado para mejorar un poco más tu español. Hoy te voy a hablar de una expresión muy coloquial que se utiliza en España. Vivir en los mundos de yupi Durante el episodio verás que esta expresión es muy reciente en el lenguaje español. Te explicaré por qué palabras que forman la expresión vivir en los mundos de Yupi. La primera palabra de la expresión es el verbo vivir. Creo que es una palabra que conoces sobradamente. El verbo vivir es muy importante y hay que conocerlo. Aparece en muchas frases del lenguaje cotidiano. Tiene muchos usos. Por ejemplo, vivo en Barcelona. Significa que mi casa... El lugar donde paso la mayor parte del tiempo está en Barcelona. Vivo de la mecánica. Significa que la mecánica es la profesión que hago para poder ganar dinero. Vivir a veces también se utiliza para decir que has tenido una experiencia personal, que la has podido sentir en primera persona. ¿Vas a tirarte en paracaídas? Eso lo viví el año pasado. Significa que el año pasado te tiraste en paracaídas desde un avión. La segunda palabra de la expresión es en. Esta palabra es una preposición de lugar. Indica dónde está algo. Por ejemplo, toco la guitarra en mi casa. Significa que cuando utilizo la guitarra, el lugar que elijo para utilizarla es mi casa. Otro ejemplo. El gato está en la caja. Significa que el gato se ha metido dentro de la caja. Esto es algo curioso. A los gatos, por algún motivo, les encantan las cajas. La tercera palabra de la expresión es los. Esta palabra es un artículo determinado masculino plural. Se utiliza para introducir un sustantivo con el mismo género y número, es decir, masculino y en plural. Si necesitas más información sobre los artículos determinados puedes consultar la lección correspondiente en nuestra sección 101. La cuarta palabra de la expresión es mundos. La palabra mundo es un sustantivo que puede tener varios significados, por ejemplo, si digo a todo el mundo le gusta el chocolate, significa que a todas las personas les gusta el chocolate en este caso se refiere a las personas. La palabra mundo también se puede referir a un planeta. Por ejemplo, si digo el clima está cambiando en todo el mundo, significa que el clima está cambiando en todos los lugares de nuestro planeta. El clima está cambiando de forma global. La palabra también se puede referir a otros planetas. Por ejemplo, el telescopio espacial Kepler ha descubierto más de 500 mundos nuevos. Significa que el telescopio espacial Kepler ha descubierto más de 500 planetas nuevos. La quinta palabra de la expresión es de. Esta palabra es una preposición que indica pertenencia. Indica que una cosa es de alguien o de algo. Por ejemplo, el coche azul es de Pedro. Significa que Pedro es el dueño del coche azul. Otro ejemplo. Luisa es de Burgos. Significa que Luisa vive o ha nacido en Burgos. Pertenece a esa ciudad. La sexta y última palabra de la expresión puede que no la conozcas. Es una palabra extraña. Yupi. Si miras la transcripción verás que la he escrito con letra mayúscula. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Se trata de un nombre propio. Un nombre propio es un nombre que se da a personas, lugares o animales únicos. Los nombres propios en español se escriben con mayúscula. Yupi es el nombre de un personaje de ficción, un personaje inventado. Yupi es un extraterrestre de color naranja. Su nave espacial se averió y aterrizó en un barrio de un pueblo español para arreglarla. Este programa infantil tenía una estructura muy similar a la de otro programa de televisión muy conocido, Barrio Sésamo. Este programa de televisión ha dado a conocer personajes tan entrañables como Kermit, Bert, Ernie o el Cookie Monster. En España recibieron los nombres de Rana Gustavo, Blas, Epi y el monstruo de las galletas, Triqui. Yupi era un personaje muy inocente, que habla español, pero confunde muchas palabras. Por ejemplo, en un episodio confundió a un burro con una moto. El burro es el animal parecido al caballo, pero más pequeño y con las orejas muy largas. Yupi tiene comportamientos muy extraños porque no conoce bien las costumbres de nuestro planeta. Eso unido a que tiene problemas con las palabras hace que Yupi se comporte de forma divertida en muchas ocasiones. El personaje de Yupi inspiró esta expresión moderna que se sigue utilizando hoy en día. Yupi también puede ser una expresión que utilizan los niños cuando están contentos por algo gritan yupi pero es una expresión muy infantil Sólo la usan los niños muy pequeños significado de la expresión vivir en los mundos de yupi el significado de esta expresión está relacionado con la forma de ser del personaje cuando alguien vive en los mundos de yupi significa que vive alejado de la realidad que no sabe cómo son las cosas Generalmente se utiliza cuando alguien tiene opiniones, una forma de pensar o se comporta de forma irracional. ¿Seguro que conoces a alguien que vive en los mundos de Yupi? Por ejemplo, viven en los mundos de Yupi las personas que son excesivamente optimistas, que no consiguen ver los puntos negativos de algo o cuáles pueden ser los inconvenientes. Hay una palabra en español que se puede utilizar para hablar de este tipo de personas. Esta palabra es ingenuo. En algunas ocasiones también se utiliza la expresión con el verbo estar, es decir, estar en los mundos de Yupi. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente, si utilizas el verbo vivir, te refieres a que esa persona está permanentemente alejada de la realidad que no conoce cómo son las cosas de verdad. Si utilizas el verbo estar, te refieres a que esa persona se comporta de esa forma en un momento determinado, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, cuando alguien está despistado. Son expresiones informales que se utilizan generalmente cuando tienes confianza con la otra persona. A veces se ha utilizado esta expresión en declaraciones públicas como las que hacen los políticos o periodistas. Pequeñas historias para memorizar la expresión Voy a contarte un par de historias para ayudarte a comprender el significado de la expresión. Si utilizamos la expresión dentro de un contexto, podrás comprenderla y memorizarla mejor. Ahora te voy a contar una historia donde se utiliza la expresión estar en los mundos de yupi Escucha atentamente. Imagina que perteneces al consejo de administración de una empresa. En el consejo de administración tomáis las decisiones estratégicas de la empresa para mejorar los resultados. La mayor parte de los miembros del consejo de administración se han dado cuenta de que el mercado de vuestros productos está cambiando. Tenéis que modernizar la empresa si queréis que siga siendo una de las mejores. Pero el presidente del consejo de administración no quiere. Apuesta por seguir haciendo las cosas como hasta ahora, porque han funcionado. Comentas con otro de los miembros, Carlos no quiere modernizar la empresa, vamos a pasarlo mal. Tú contestas, hace tiempo que vive en los mundos de yupi no ve que los gustos de la gente están cambiando. Con esto quieres decir que el presidente del consejo de administración no está sabiendo ver la realidad, cómo está el mercado actualmente. Vive en los mundos de yupi y cree que la empresa siempre funcionará bien, aunque no cambiéis nada. Como dije antes, es una expresión informal. Este comentario se haría en privado. Otra pequeña historia para explicar la expresión está en los mundos de Yuppie. Imagina que eres el profesor o la profesora en una clase. Mientras estás explicando algo, ves que hay un alumno que no presta atención. Está despistado, mirando al techo, su teléfono móvil y dibujando en su cuaderno. Le dices, David, presta atención, que estás en los mundos de Yuppie. Con esto quieres decirle que está despistado, que es necesario que preste atención porque lo que explicas es importante para él. Practicar la conjugación y la pronunciación Vamos a practicar la pronunciación y la conjugación con estas expresiones. Generalmente se utilizan siempre en presente de indicativo. Alguna vez pueden utilizarse en tiempos de pasado. Pero no es lo más habitual Lo más habitual es utilizar el presente. Vamos allá Vivo en los mundos de Yupi Vives en los mundos de Yupi Vive en los mundos de Yupivi en los mundos de Yupi. ¿Vivís en los mundos de Yuppie? ¿Viven en los mundos de Yuppie? Y ahora la expresión estar en los mundos de Yuppie, que significa que alguien está despistado en un momento determinado. Estoy en los mundos de Yuppie. estás en los mundos de yupi está en los mundos de yupi estamos en los mundos de yupi estáis en los mundos de yupi están en los mundos de yupi Y esto es todo por hoy. Recuerda que si tienes dudas o quieres hacer algún comentario, puedes utilizar cualquiera de los medios que ponemos a tu disposición. Correo electrónico, los comentarios de la web, Facebook, Twitter o Google+. Recuerda escuchar este episodio varias veces, de forma espaciada, para memorizar y aprender a utilizar el contenido de este episodio de forma automática. La repetición espaciada